Caja Negra, Archivo de Radio. Y déjame terminar, sí. eh, ya que hablamos de muchos conflictos en general, que algunos aquí en Radio Plata estamos tristes porque se sumó este eh, otro problema más, ya hubo algunos telegramas de despido eh, por parte de empresas, compañeros de trabajo, eh, entonces estamos eh, muy preocupados. ahora No es tan solo la deuda salarial, sino ya hubo telegramas de despido.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 Un resumen de la semana radializada que llega hasta vos gracias a 60 emisoras argentinas que lo incluyen en su programación habitual. Ahora sí, pongamos atención, lo que siguen son los adelantos de esta edición. Inicio de itinerario. O sea, una de las opciones es vetar cualquier opción que se le plantee al, al Presidente. Cuando uno gobierna de espalda a la sociedad, el debate en algún lado se da. Me parece que hay una gran oportunidad de encontrar una solución. El empleo está perdiendo su calidad de manera acelerada, aumenta la precarización en todos los puestos de trabajo que se crean, mayoritariamente son precarios. Héctor Recalde, Juan Martín, Ramos Padilla te saluda desde Radio Caput. ¿Alguien puede pensar que un trabajador graciosamente renuncia a un derecho? Ustedes son los muchachos fascistas que rompieron al ministro de Cultura de la Nación, ¿verdad? Somos de los buenos un profesorado, dentro de estos 29 profesorados que quieren desintegrar. No queremos someter a la querida Yeramate a la libertad de un mercado donde las reglas no las pone el pequeño y mediano productor. Tenemos una fuerte conciencia de la reserva y el uso del agua Y este método de extracción no convencional de petróleo Se produce inyectando agua Esta asamblea está teniendo un grado de participación eh, casi récord Y de incorporación de nuevas socias Y nos parece una cosa muy importante Axel, buen día, ¿cómo estás? El modelo de Macri dejar Argentina como una especie de hojita al viento Si las cosas van bien en el mercado mundial, bueno, qué sé yo, más o menos Es la diputada nacional Cecilia Moró Aumentó el robo, el hurto, aumentó el hambre, digo, la gente está revolviendo la basura Comisario Perroni, soy Luis Novaresio La falta de inclusión es un tema que los que lo lleva a esta situación Gente que obviamente no ha entrado nunca en el sistema del delito Nosotros de el sindicato tenemos las mayores, de la, digamos, del sentido positivo de superar el conflicto lo que siempre venimos diciendo que bueno memoria y verdad justicia es el presente no porque hay centenadas de casos que todavía faltan juzgar. caja negra archivo de radio enfrentarnos a un análisis de la política económica de la argentina a casi todos nos parece inabarcable Pero hace no muchos años, un agudo analista de este y otros temas decía que la economía es realmente sencilla. Lo que pasa es que la complican para que no la entiendas y así poder meterte la mano en el bolsillo por expresarlo con cierto decoro. En la Argentina de hoy, ese enunciado continúa vigente. El rumbo económico de Cambiemos lleva al paraíso a los grandes ganadores de siempre en un modelo donde el resto de los mortales somos un recurso más y tan descartables como cualquier otra cosa. La toma de deuda, los recortes y el ajuste que se vienen y tanto más fueron motivo del análisis de Axel Kicillof en el programa Siempre es Hoy en Radio del Plata AM1030. Vamos a saludar al ex ministro de Economía, el diputado del Frente para la Victoria, Axel Kicillof. Axel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué nos podés explicar? ¿Qué podés este, analizar de este tema? y varias cuestiones. La primera más estructural es que Macri, ni bien llegó, devaluó, pero además desreguló, abrió este, absolutamente el mercado financiero argentino. Eh, es decir, que quitó todo tipo de regulación prudencial, no prudencial, de todo tipo. Hoy Argentina tiene un esquema de... ...entrada y salida de capitales... ...prácticamente sin ningún control... ...sin ninguna supervisión del Estado... ...lo cual... Eh, y, ...y también... ...aligeró los controles en varios aspectos... ...tanto... El, eh, ...la liquidación de las divisas de exportación... ...es decir, hoy... ...el que exporta no tiene... ...prácticamente ninguna responsabilidad... ...de liquidar la, de las divisas en la Argentina... traer los dólares, digamos... Este, ...y al mismo tiempo... Eh, al sector financiero al sector bancario, le abrió todos los canales de entrada y salida de capitales, lo cual se ha manifestado en estos meses eh, bueno, en estos años ya de gobierno de Macri, eh, con, con una fuga de capitales realmente muy acelerada, muy fuerte y en términos generales con una enorme vulnerabilidad de la economía argentina ante cualquier cambio internacional esa es la primera cuestión, el modelo de Macri es dejar Argentina como una especie de hojita viento. Si las cosas van bien, este en el mercado mundial, bueno, qué sé yo, más o menos se mantiene una estabilidad. Y bien empieza cualquier tipo de turbulencia, como efectivamente la hay ahora, eh, eso se amplifica en el mercado doméstico. Eh, si a eso le agregamos también la apertura importadora de Macri, que nos llevó a, una, a un déficit comercial récord, es decir, Argentina tuvo un rojo Eh, ...más grande que todas las estadísticas que tengamos registradas... ...cuando comparamos importaciones y exportaciones... ...es decir que hay salida de dólares por por fuga de capitales... ...hay salida de dólares por el comercio internacional... hoy ni bien estornuda Estados Unidos o hay alguna dificultad... ...los capitales que vienen acá solamente a timbear... ...hacen su ganancia, la realizan, cambian dólares y se los lleva... ...y con Macri nadie les pregunta nada... Claro. Y eso le agregamos, porque la preocupación de la economía y monetaria yo digo que se ha profundizado. Porque desde que está Macri se ha dolarizado muchísimo más la economía, mm. eh, muchísimo más. eh A niveles realmente que, que, bueno, dicho por mí suena bueno, pero la dolarización ya estaba así. Pero hoy vos vas a una ferretería y le preguntás sí. al ferretero, sí le pedís que te muestre la lista de precios... Y en algunos casos está denominada en dólares. Nacionales en dólares. Sí. Industria con listas en dólares. Problemas que ya teníamos, como en tantos otros eh, ámbitos, Macri los profundizó. Y cuando a Macri se le escapa el dólar, como pasó la semana pasada, que tiene varios factores, volviendo a la pregunta de cómo van a estar los mercados. Hay un factor externo, la la incertidumbre, la turbulencia, la inestabilidad de la economía internacional, que bueno, que, que tiene todos los condimentos que uno le pueda poner, lo de Corea del Norte, lo de, Bien. Lo de Medio Oriente, de todos lados. Después el problema interno, que se más que se endeuda a cuatro manos, pero consigue dólares, no a una mano o a media mano, sino que se le van los dólares. Entonces, así como toma dólares, se le va. Y eso genera unas condiciones óptimas. Claro, endeudamiento y fuga, ¿no? Es un poco el maridaje Es un ahí. modelo, es un claro, modelo de Argentina lo hemos conocido, porque uno puede decir, "Mendeudo me para eh, bien, hacer represas, eh, construir fábricas, traer bienes de capital que no hay en la Argentina, este hacer este infraestructura este portuaria, no, deuda para montar cosas". En Argentina los modelos como el de Macri se endeudan para sostener la dinámica financiera. Ciego y sordo, el gobierno nacional habla sin saber lo que sucede más allá de sus planillas de cálculo y los dictados de los grandes grupos económicos que rapiñan la economía mundial. Decididos a no cejar en sus ansias de ganar a como de lugar, gracias a los intereses cruzados que devienen de ser juez y parte o estar a ambos lados de la barra, Mauricio Macri Blanco Villegas y su corte han dado a entender que si los tarifazos no son aprobados en el Congreso, el príncipe ojos de cielo hará uso de su poder de veto. Mientras tanto, en el país real, los comercios y las pequeñas empresas continúan bajando las persianas, la changa de subsistencia se hace cada vez más difícil y el humor de la gente... Bueno, ¿pa' qué andar palabrereando? El análisis... En el aire de Para Mañana es Tarde, en FM 91.7, la UNI. El, el gobierno nacional está planteando de que se va a vetar, o sea, las opciones es vetar cualquier opción que se le plantee al, al presidente. A mí me parece que el oficialismo lo que tiene que hacer es escuchar a, a la sociedad eh, y fundamentalmente entender que el tarifazo tiene rostro. Eh, a mí lo que me preocupa es eso, y por eso también esta apertura del Congreso a partir de la Comisión de Asuntos Municipales a los intendentes que traigan la voz de, de los vecinos. Cuando uno gobierna de espalda a la sociedad, el debate en algún lado se da. Me parece que hay una gran oportunidad de encontrar una solución a algo que es un, un hecho concreto hoy en la sociedad argentina. Hay un círculo que termina siendo negativo y que en definitiva no le sirve a nadie. Entonces me parece que la gran oportunidad del gobierno es de atender esta situación, y nosotros no decimos que se contemple solo nuestro proyecto, sino que de alguna manera se reconozca el problema, y de hecho se hace el reconocimiento cuando se surge este anuncio de las tres cuotas con interés. Ahora, eso más que una solución lo tomamos como una tomada de pelo a toda la sociedad. Así que bueno, esperamos que en esta semana eh, se recapacite por parte del gobierno, que hoy se le dé dictamen al proyecto de la oposición y que luego de la media sanción que vamos a lograr en diputados, estoy convencido, la próxima semana, tenga el tratamiento rápido en el Senado y que luego el presidente no vete la ley, sino por el contrario eh, la reglamente para solucionar esta temática. El planteo que se hizo de que sean los los intendentes, los gobernadores quienes eliminen impuestos que se cobran en las facturas. Eso es tener una mirada unitaria de, de la Argentina y no podemos mirar ...a los distintos estamentos provinciales, nacional y municipal... ...como compartimento estancos sino que se tienen que interconectar... ...y tienen que articular para dar, brindarles soluciones y cuidar a la, a la sociedad. El defender de, de financiar a los municipios es es una locura. El municipio es quien está resolviendo los problemas todos día a la sociedad... ...y la verdad es que no viene por ahí la solución. La solución viene porque realmente las empresas que prestan el servicio... ...que han tenido una gran rentabilidad en estos últimos años hagan realmente el aporte que tienen que hacer desde un punto de vista de la responsabilidad social empresarial y también las inversiones necesarias para mejorar el servicio de la luz. Tienes una empresa de servicios, una pyme o una fábrica. Queré difusión para tu producto pero a un precio razonable.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 al pobrecito del ministro Avelluto, no lo dejaron terminar de decir lo que quería decir en la Feria del Libro. Resulta que unos activistas, a favor de la educación pública y de calidad, verdaderos fanáticos de esta tradición argentina que inaugurará Domingo Faustino Sarmiento, interrumpieron la ponencia del ministro de Educación en la Feria del Libro de Buenos Aires, para enterar a la concurrencia del proyecto de desguace que el propio gobierno tiene en ciernes sobre los institutos que forman a los docentes y profesores y demás es a pesar de la enunciada preocupación del mejor equipo de CEOs respecto a la educación propiamente dicha. Una pantomima que de tan fingida y repetida ya no causa ni gracia. El programa Crónica Anunciada, que revista en la grilla de FM La Patriada, abordó en profundidad lo que los grandes medios pretendieron deformar y habló con los protagonistas de esta medida del Café de los Patriotas en el Barrio de la Paternal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite EFE de la Patriada en su frecuencia modulada de 102.1 MHz Proyecto Comunidad Organización Trabajo Convicción Juan Manuel y Santiago estando con nosotros son eh, ustedes son los muchachos fascistas que rompieron al ministro de Cultura de la Nación, ¿verdad? Hola, Juan, ¿cómo estás? Sí, Juan Manuel es mi nombre. Yo bueno, estoy ya en mi caso especialmente este subí al escenario. Eh, somos de los, bueno, de un profesorado, dentro de estos 29 profesorados que, que quieren desintegrar y bueno, eh, según el Ministro somos activistas y fascistas, este, según la Nación, perdón. Y bueno primero lo que quería decir era era algo que ya, que ya quería, quería anunciarlo ahora porque es la primera la primera nota que que doy públicamente uh -huh. este, era bueno pedir disculparme con el tema de haber rompido en el escenario este, no no era no era la idea pero bueno también es la última instancia que tuvimos después de que nos hayan invisibilizado en una marcha de 15.000 estudiantes y docentes en un corte en la 9 de julio que se habló muy poco en los medios Eh, bueno, una lucha que viene de hace ya casi cinco meses Y bueno, era el último uno de los últimos recursos que nos quedaba Para que se termine de romper el cerco mediático en el cual estábamos eh, inmersos Después de discutir todas las formas, lo que pasó, etcétera ¿Cambió algo o sigue todo igual? No, mirá, este, si, si habrán visto un poco la recorrida mediática de los ministros O, o en, tanto en televisión como en radio este, Ellos siguen con su postura O sea que este, salieron eh, se sigue, siguen defendiendo de su lado este proyecto Este, así que a nosotros no nos convocaron este Para poder este, tener una charla eh, Así que en ese sentido Sigue sí, es todo igual Pero este como bien decía recién este Ahora en los medios se está hablando un poco más Se sí. está visibilizando el tema este, Y eso era a lo que apuntábamos nosotros Que se hable en los medios Claro, es decir en, en... ¿No hay ningún rector que haya sido convocado a la legislatura Para poder debatir el proyecto? Los rectores fueron convocados por la ministra En sí. separado, no en su conjunto Bien. Lo que se pide es que se lo convoque en su conjunto ¿no? Porque por separado es, es otra historia es Ahí ya se abren otros canales de negociación O sea, el día de hoy se estarían cerrando Para que la gente entienda sí. quién está del otro lado de qué estamos hablando Se están cerrando 29 carreras de profesorado Es correcto Sí, se están Ajá. desintegrando. Más. Sí, son 29 instituciones oh, que cada una tiene por ahí dos o tres carreras, o el Joaquín claro. tiene más de 10. Uh -huh. ah, son 29 instituciones, 99 uh -huh. no carreras. 29, 29 instituciones, ah, no, 29 digamos. institutos de formación docente que se cerrarían en pos de abrir una universidad mm. de formación docente. Sí. Quieren centralizar, digamos, esas 29 instituciones en una universidad. Sí. O sea, se pueden perder ...no sé cuántas carreras ahí... Sí. ...había de sacar la cuenta, digamos... El, ...hacer claro, el... Bueno, no sé, mira, pero... ...o no... ...sí, el, se habla de profesorado, ¿viste? ...la, mm. la consigna es que eh, no se los profesorados... ...y hay un punto interesante que... Este, ...que no quiero dejar de, de resaltar... ...es que no hay ni un solo especialista en educación... si ¿sí? no hay uno solo... ...tanto del ámbito público como de privado... Mm. ...del católico, del CONICET... Eh, que, ...que avale este proyecto, ¿sí? ...que esté a favor de este proyecto... Y, y lo consideran totalmente inviable si ¿sí? muchoss entonces el miércoles recordemos a la gente de palacio pisurno a la legislatura porteña a qué hora a las 5 de la tarde la todo, a, todos miércoles, los 9. miércoles 9 de mayo miércoles 9 de mayo entonces este allí vamos a estar A las 5 de la tarde marchando con los bachilleratos 29 con los profesorados profesoradosados profesorados. profesorados. en pero yo estoy viejo es que los bachilleratos vienen sí, sí. peleando también claro, por claro. su propio reclamo ah, ahí, ahí se juntaron los dos en el escenario no. los terciarios y los bachis y, y que los quieren cerrar no, bueno. bueno, no. sí, sí, sí. sí. hay muchos y, sectores afectados claro, y, y lo, lo, lo, cuando sube al escenario lo primero que digo es le, le pido ayuda a la audiencia a que nos acompañe a la, que acompañen esta no, no, no, no era nada agresivo este y era y era que, que, que la población en general se sume a este, a este reclamo Juan Manuel, eh, Santiago, les agradecemos mucho por el tiempo, lo tenemos en línea veluto que te quiere no, te quiere, quiere ayudar. Panorama Federal Caja Negra. General Alvear, provincia de Mendoza. No al fracking. Más de 8.000 personas salieron a las calles para repudiar el decreto del gobernador macrista Alfredo Cornejo, quien mediante un decreto autorizó el método de estimulación hidráulica también conocido como fracking para explotar hidrocarburos en territorio provincial. Organizaciones socioambientales, además de rechazar la utilización de este método, denunciaron las faltas de controles y de estudios sobre los impactos ambientales, así como la falta de políticas públicas sobre el uso del agua en una provincia que se encuentra desde hace años en emergencia hídrica. El periodista Sergio Peralta relató en el programa 7.0 de Radio Rebelde AM740 de la Ciudad de Buenos Aires los motivos de la movilización. Los habitantes de la provincia de Mendoza tenemos una fuerte conciencia de la reserva y el uso del agua. Y este método de extracción no convencional de petróleo, Se produce inyectando agua al suelo para poder fracturar la roca y extraer el petróleo. Eh, la gente se puso muy mal. Bien, vos decís, en General Alvear, para ubicarlo geográficamente a unos 200 kilómetros de la capital, hacia el sur, se movilizó fuertemente a las calles. Suelo Patrio. Más de 80 radioemisoras comunitarias participaron de la 14ª Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Durante el 28, 29 y 30 de abril, se llevó a cabo en la Plata, provincia de Buenos Aires, la 14ª Asamblea Anual de Farco, de la que participaron representantes de 80 radios populares de más de 15 provincias de distintos puntos del país. También acompañaron la jornada referentes sindicales, de organizaciones sociales, del movimiento cooperativo, de la comunicación y del género, entre otros. Las tres jornadas sirvieron para debatir en comisiones sobre las audiencias, la línea editorial, la construcción de la agenda, las articulaciones y los vínculos con las organizaciones y la comunidad, la perspectiva de género y la participación de jóvenes en las emisoras y la lucha por el derecho a la comunicación. Pablo Antonini, presidente de la Mesa Nacional de Farco, describió para el Centro de Producción de Noticias de Farco el contexto político y económico en el que se realizó la decimocuarta Asamblea Anual de Radies Comunitarias. La asamblea está teniendo un grado de participación eh, casi récord y de incorporación de nuevas socias y nos parece una cosa muy importante es importante en sí mismo, pero también en relación al contexto en el que se está dando, porque estamos en un momento de retroceso, de avasallamiento, donde se recortan derechos y se atacan conquistas que habíamos logrado, y esto demuestra que eso lejos de desalentar la participación y la voluntad de lucha, la refuerza, que la red está pudiendo consolidarse y siendo convocante. Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Comenzó el juicio oral y público a 43 genocidas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 272 víctimas. Está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar de Plata, en un proceso en el que por primera vez se abordarán hechos cometidos en la subzona 15 y sus áreas correspondientes. Se investigarán las responsabilidades en delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Cueva y La Base Naval. El juicio abarca la zona de General Alvarado, General Pueyrredón, General Madariaga, balcarce y Necochea. Se juzgará a miembros de la Prefectura Naval Argentina, el Ejército, la Armada, la Policía y a la Fuerza Aérea Argentina. Yamila Zavala Rodríguez, abogada querellante por Abuelas de Plaza de Mayo narró en el aire de Identidad en Construcción, un programa de Radio La Imposible que transmite desde la Casa de la Militancia Hijos en la ex ESMA las características del juicio que se está llevando a cabo en la ciudad de Mar de Plata Es un mega juicio porque tiene una gran cantidad de, de víctimas y una gran cantidad de imputados Hay 272 víctimas Eh, y lo interesante es que muchos de esos casos nunca habían sido llevados a juicio uh -huh. eh, hay alrededor de 98 casos que nunca habían llegado a juicio a igual que el caso de los imputados son 43 imputados algunos ya habían estado coordenados eh, pero hay 32 que es la primera vez que están convertidos uh -huh. a, a juicio, lo que demuestra lo que siempre venimos diciendo, que bueno, memoria y verdad, justicia es el presente, ¿no? Porque hay centenadas de casos que todavía faltan juzgar y de buscar justicia y de que tengan la responsabilidad de los delitos que cometieron durante la dictadura cívico-militar, por eso es, es el presente. Provincia de Misiones. El gobierno rechaza la desregulación de la actividad yerbatera. El gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, reafirmó durante su discurso inaugural del periodo de sesiones de la Cámara de Representantes que no está de acuerdo con la postura del Gobierno Nacional que pretende impulsar la libertad de mercado en la producción de yerba mate. Cabe recordar que esta medida, aplicada durante la década del 90, motivó la caída del precio de la hoja verde y la ruina de los pequeños productores que malvendieron sus chacras y la concentración del mercado en muy pocas manos. Hugo Pazalacua, jefe del gobierno de Misiones, ratificó en FM el Libertador de Posadas su desacuerdo ante las políticas económicas del gobierno nacional. Misiones es la mayor productora de hierba mate del país. La hierba es más que un producto, es nuestra historia misma. Tenemos la plena convicción que el INIM es la herramienta institucional fundamental para solucionar la cuestión de la familia hierbatera. Por ello defendemos su funcionamiento con todas sus facultades otorgadas por la ley. En síntesis, en síntesis, no queremos someter a la querida Geramate a la libertad de un mercado donde las reglas no las pone el pequeño y mediano productor. Seguiremos reclamando en el pedido de que el INIM cuente con un registro actualizado de productores y con la creación del Centro de Transacciones Electrónico que tendremos permitirá mayor transparencia a toda la cadena productiva. Trelew, provincia de Chubut. 14 trabajadores despedidos continúan en la CAMPE frente a la textil propulsora patagónica. La empresa adujo motivos de fuerza mayor no imputables a la empresa lo que implica que la compañía pagará solo el 50% de las indemnizaciones. Desde el gremio, advirtieron que no aceptarán los despidos y además realizaron una presentación en la delegación de la Secretaría de Trabajo. Asimismo, denunciaron que la empresa no está en convocatoria de acreedores ni en proceso de crisis, aunque tiene un grave problema de mercado interno. Sergio Cárdenas, secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, dialogó con LU20 Radio Chubut AM580 y se refirió a la situación actual de la empresa. Nosotros los sindicatos tenemos las mayores de, la, de la, digamos, el sentido positivo de superar el conflicto, dado que la empresa no es una empresa que esté totalmente desequilibrada, tiene problemas financieros, tiene problemas económicos y tiene un severísimo problema de mercado interno como tienen todas las empresas que no tienen las espaldas para cargar una crisis tan dura como la que atraviesa nuestro país. Pero la empresa no está ni concursada, ni morosa, tiene que estar usualmente saneada. O sea, ahí nosotros hacemos pie nuestro optimismo. panorama federal caja negra Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos.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 El negacionismo del jefe de ministros, Marcos Peña, respecto a la reforma laboral ingresada al Congreso y el bullicio festejoso de los medios cómplices no alcanzan para tapar una verdad que viene alarmantemente de frente como un camión con acoplado con exceso de velocidad. El gobierno de los ricos, que por ser ricos no iban a robar, ¿se acuerda?, Metió un proyecto de reforma que pretende arrasar con una buena parte de los derechos laborales, conquistados con años de luchas y hasta con muertos, siempre del lado de los trabajadores, cuando no. Con cláusulas inconstitucionales y criminales recortes, cambiamos pretende una vez más que la fiesta la paguen los que siempre se quedan afuera. Héctor Recalde abogado laboralista desde siempre y senador nacional, dio su punto de vista y análisis de la coyuntura en el programa Siberia en Caput, en el aire de Radio Caput. Caput. Radio Caput. Héctor Recalde, Juan Martín, Ramos Padilla, te saluda desde Radio Caput. ¿Qué tal, Ramos Padilla? Gracias por llamar. ¿eh? ¿Qué pasa con este proyecto de ley de reforma Nos, tenemos laboral? Tenemos que preocupar mucho. <risa> Yo diría que grave, que es gravísimo, ...porque el proyecto tiene muchísimas cláusulas que son absolutamente inconstitucionales. Uh -huh. Todo lo que este, disminuya la protección que las normas laborales le dan al trabajador es inconstitucional. Por el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional... ...que le da a los trabajadores el derecho y a toda la ciudadanía... ...el derecho a la progresividad con justicia social. Uh -huh. 75, inciso 19. Es decir que cuando no es no es esto cuando no se da esto es absolutamente este inconstitucional textualmente lo que dice el inciso 19 es proveer lo conducente del desarrollo humano al progreso económico con justicia social es decir si no hay progreso si la norma es regresiva es inconstitucional y estas normas Este, ...sobre todo en el proyecto de blanqueo... ...que tiene un lindo nombre... ...¿quién no quiere que se blanquee a los trabajadores que no están blanqueados?... ...claro... ...pero la verdad es que es un premio a la impunidad... ...al, al empresario que viola la ley, que es basor ...que viola los derechos humanos y laborales de los trabajadores teniendo en negro... ...le dan hasta un año... ...para poder blanquear... ...durante ese año no le pueden hacer nada... Uh -huh. ...le bajan absolutamente las penas y las sanciones pero no solamente eso, se las quitan el, la, las reparaciones e indemnizaciones que travisión, fíjese quién es, qué qué presidente, Menem y de la Rúa. Estos son peores que Menem y de la Rúa. Uh -huh. Porque esas reparaciones e indemnizaciones que tienen eh, que tienen de hecho el trabajador negro que prueba que estuvo trabajando eh, si, sin estar registrado, este, para ahora se la dan al Estado. No solamente la disminuyen en una mínima expresión sino que, en vez de darse al, al, al trabajador que sufrió la pérdida, porque, miren, el trabajador que está en negro gana mucho menos de lo que está en, el que está en blanco, no tiene obra social, no tiene un ARDT, no tiene ni siquiera una copia del recibo para sacar un crédito. Por eso las leyes estas de menem y de Arruda mandaban repararlo, ¡las derogaron! ¿Alguien puede pensar que un trabajador graciosamente renuncia a un derecho? Renuncian por el apriete. El estado de necesidad de mantener el empleo esta es la realidad uh -huh. la otra cosa es la financiarización de las indemnizaciones por despido con esta creación de un fondo de cese laboral o sea eh, generan un fondo que se va a manejar financieramente pero que hace que el empleador después no le tenga ningún costo adicional de despedir va pagando una, una contribución mensual insignificante y despide cuando quiere le quitan la protección contra el despido arbitrario que manda el 14-10 de la Constitución Nacional. Ab abaratan también la indemnización por despido. ¿Por qué? Porque bajan la base de cálculo. Uh -huh. Le quitan la incidencia que tiene el aguinaldo, la incidencia que tienen los premios, gratificaciones, bonos que pueda tener este trabajador que inciden en la tarifa indemnizatoria, se la quitan. Entonces yo, la verdad, no veo cuál es la ventaja... Que pueden tener los trabajadores es más con el blanqueo como tiene se homologa el blanqueo si el empresario blanquea la mitad de lo que tendría que blanquear por ejemplo en tres años el trabajador tenía seis y al homologarse hay cosas jugar no puede reclamar por los otros tres que le negaron uh -huh. con lo que disminuye su antigüedad en el empleo estas es son las belleza y además lo simbólico que no es poca cosa vamos a ver el, en los proyectos se en la, en la digamos en el día viernes a la noche en el senado uh -huh. eh, inmediatamente eh, era un reconocimiento al día del trabajador del primero de mayo claro justo horas antes, trabajador... antes del día del trabajador y al trabajador le meten estos proyectos que son demendos ¿no? pareciera ser un mandato este y así concluyente de que tiene que ajustar y que paguen los platos rotos los trabajadores pillan empleo vía salario pero no fuera que ya cae y las pequeñas pymes también obviamente no así que eh, pero fíjese que la impunidad que ve a los empresarios porque extiende la acción penal uh -huh. derogan de, cerca de nueve diez leyes con esto ley que eran a favor del trabajador en general esta reforma de la verdad por la mayoría de los siguientes sindicales fue repudiada sea de, de la CQT, la 12TA, los movimientos de izquierda, está hay una sola excepción que vi, porque la vi en, en televisión, que es el Secretario General de Unión de Trabajadores Rurales, UATRI, uh -huh. este que dijo, bueno, indemnización por despido, a la gente que trabaja no la despida, que trabaja bien no la despiden como si no hubiera este, despidos en el país sin causa justificada, ¿no? Pero es una excepción. Otra mirada sobre la reforma laboral puede lograrse desde ese pretendido cambio que intenta inocular el régimen de gobierno en la cultura nacional y popular. Una cultura de cabeza agachada y abnegación ante los caprichos empresariales que sintetizan algunos en emprendedorismo o proactividad. Depende de qué lado te pongas. Argumentos mentirosos, amañados y remanidos que en Argentina ya fueron probados y sufridos pero que estos yupis de la Casa Rosada buscan presentar como única alternativa Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo y legislador por la Ciudad de Buenos Aires analizó el retorno de este mito neoliberal en Identidad Colectiva Programa de AM1010 Onda Latina Identidad colectiva Onda Latina Claudio Posse Identidad De 7 a 9 de la mañana Identidad colectiva Información Entrevistas Opinión Claudio pose Matías Golbert En AM1010 Onda Latina Y lo tenemos en línea Carlos ¿Cómo te va? Claudio pose Matías Golbert Y Cristian Encinas Te saludamos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. che sí, Carlos, bueno, vamos a reforma laboral, este intento de reforma laboral en cuotas. Uno a veces no termina de entender qué es lo que qué es lo que quieren, cuál es la estrategia, la hemos analizado de distintos lados. Es claro, en el marco de una una ofensiva sobre el trabajo y los derechos de los trabajadores, es notable, ¿no? En ese escenario, donde además el empleo está perdiendo su calidad de manera acelerada aumenta la precarización en todos los puestos de trabajo que se crean mayoritariamente son precarios eh, se inserta esta reforma laboral ahora, yo digo, esta reforma laboral que se da en este contexto de, de flexibilidad de hecho, porque cuando hay esta cantidad de despidos y aumenta la desocupación está claramente que avanza la la flexibilidad de esto ¿qué busca? a último momento de la misma manera que hicieron en la última presentación de la reforma laboral que, que, que luego se suspendió agregan el tema de las indemnizaciones del fondo de cese y eso no entienden que el, el pueblo argentino ha empezado a poner límites no entienden el cambio de humor social que hay a partir de la reforma previsional este me parece que ahí hay una especie de mala lectura o de el soberbe siguientes producto de vaya a saber que que nos lleva a creer que se pueden llevar pues todo por detrás este momento del macrismo que se inicia con motivos de la yo diría de la confrontación popular por la reforma previsional, o si vos querés, por la primera confrontación del macrismo contra la sociedad, este me parece que lo están leyendo mal, y bueno, esto ahora le empiezan a balas y a, y los que votaron al macrismo empiezan a escuchar estos razonamientos. El desafío que tenemos nosotros es cómo nosotros logramos captar la atención, el interés expectativa y la ilusión de toda esa gente. Creo que nosotros tenemos la obligación de decir y de contar y de expresar lo que está pasando. ¿Y por qué digo la obligación? ¿Por qué no es campaña del miedo? Mira, yo no olvido más. En 1995 los argentinos votaron más del 50% a un presidente que había llevado con sus medidas políticas la desocupación al 16% uh -huh. y votó más del 50% entonces otra vez no ¿Otra? y después nos sorprendimos después miramos para el costado el 19 y el de diciembre y decimos ¿qué pasó? ¿cómo que pasó? entonces otra vez nos pase que se gire en el como dice la canción de Serrat este el living de pobres y de desocupados y de y, de indigencia y mientras van pasando las medidas económicas y un grupo este importante de la sociedad no se da cuenta yo creo que no tenemos derecho no tenemos derechos, nosotros no no tenemos la inocencia que podía haber entre comillas, que podía haber en los comienzos de los años 90 o en los tiempos de la recuperada democracia hoy ya sabemos que estas políticas esta dirección con el estilo que quieran, con el Durán Barba que ve ande dando vueltas, con lo que sea, termina, termina en mayor pobreza, mayor desocupación, menos industria, menos Estado, y eso, eso es un activo que Argentina no puede volver a perder. Cuidan de Caja Negra. Conducción. Matías Levín. Locución. Miguel Maciel. Especiales. Mayra Torres Edición y Multimedia Julián Belistri Prensa y Difusión Julia Cayman Edición y Producción General Ariel García No va a haber poesía Abogacía no discreta Con sus perus y cabelos de boneca a burguesia quer ser sócia dos santos vim Quer ir a Nova York e fazer compras yeah. Pobre de mim que financei o de burguesia Sou rico, mas não sou mesquinho Eu também cheiro mal Eu também cheiro mal A burguesia tá acabando, papá Afundam barcos cheios de piantas E dormem tranquilos yeah, E dormem tranquilos Os guardanapos estão sempre limpos As entregadas reformentadas São caboclos querendo ser ingleses São caboclos querendo ser ingleses a poesia que se ve a poesia, não a ver poesia. Caja negra, archivo de radio. Durante la semana que resumimos, un comisario de la provincia de Buenos Aires graficó una realidad que muchos intentan ocultar a como de lugar. Los argentinos, apremiados por la realidad económica, están saliendo a robar para parar la olla. Los datos de la realidad son tremendos. Personas sin antecedentes llegan detenidas por hurtos o robos de poca monta, típicos de épocas de crisis como las que vivimos. Luis Novaresio entrevistó al jefe de la policía bonaerense, comisario Fabián Perroni, en su programa Novaresio 910, en Radio La Red. Comisario Perroni, soy Luis Novaresio, con Gustavo Carabajal y Rosario Vigozzi los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Lo que está pasando hoy en San Justo, en Matanzas y demás, ¿usted lo atribuye a un hecho no sé, propio de la, la delincuencia y la droga, propio de, el, el, el no sé, el incrementarse la violencia por sí misma, ¿cómo lo explica lo que está sucediendo allí? Primero, lo que es obvio es la violencia permanente en, y que es producto de la droga, que no estoy diciendo nada nuevo. Eh, es así. Y después, eh, hay una, una situación social que hace... Que nosotros con los trabajos de prevención y, y, y de estrategia que hacemos permanentemente hemos logrado bajar los, los delitos más grandes, los, los delitos complejos pero eh, hay un problema social que es obvio que hace que, que la persona que, que tenga la necesidad eh, de comer, por definirlo de alguna manera, el delito más simple aumenta y es sobre el cual más estamos trabajando mm. con las zonas rojas porque es una una cuestión, hay gente que delinque que es la primera vez que está pasando, que antes no lo hacía, pero por una necesidad más que de delinquir, la de un apremio económico, que es lo que está pasando. O sea, la, la, la pobreza y la exclusión, la pobreza y la exclusión más extrema lleva a que muchas personas salgan a, a robar para comer. Sí, por supuesto. Y se está trabajando sobre esta situación porque el delito que menos eh está bajando, es ese, el robo, el hurto el asalto. Entonces hay una un trabajo del Ministerio de Seguridad eh, sobre las zonas calientes en estos delitos para para bajarlo, pero el, el tema de la, de la falta de inclusión es un tema que los los hace que tengan esta que los lleve a esta situación, gente que obviamente no ha entrado nunca en el sistema del delito. Claro. Mm y, y sí, sí. A, a la par de esto hay otro delito que ha impactado porque pasó en, en, en dos comisarías ahora se agrega Quilmes este digo el, la, la, la, el copamiento de las comisarías ¿cómo lo explica comisario Perroni? Sí, no es un eh, son dos casos eh, eh, una es una dependencia en San Justo y otra es un puesto de vigilancia en Quilmes Continuando con el tema inseguridad, en el programa El Expediente Online, emitido por Radio LED, Mauro Zeta y Pablo Cablan entrevistaron a la diputada nacional Cecilia Moró, quien conoce muy bien al comisario Fabián Perroni, y la realidad que se palpa a diario en las calles bonaerenses. Las falencias de una policía cuyos efectivos nunca serán suficientes mientras el modelo político sea de exclusión. La falta de acceso al trabajo, la salud y la educación fueron algunas de las aristas de un análisis profundo. Es la diputada nacional Cecilia Moró que nos uh -huh. está escuchando. Cecilia, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Estamos hablando con con Mauro, Cecilia, sobre lo que dijo el comisario Perroni de esta, esta realidad. Según él, lo está viendo en la calle, en las comisarías, y eh, están apareciendo cada vez más detenidos sin antecedentes lo que se llama delincuentes primarios y él relaciona o relacionó a este a este nuevo fenómeno de delito por una necesidad por un apremio económico qué es lo que ves, cecilia vos de tu trabajo y de tu permanente contacto con la calle y los barrios mira en primer lugar yo quiero decir no eh, sea si acá digamos Por ahí algunos le caen antipáticos, pero yo tengo la, eh, la sensación, por lo que he visto hasta acá y he trabajado con él, que Perroni es un comisario que pone el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Que no no se encierra atrás de una computadora y a partir de ahí dirige operativos. Y después de haber recorrido mucho el Gran Buenos Aires y ver las cosas que pasaban, eh, en ese sentido es un comisario que banco, ¿no? Uh -huh. Es un comisario de calle, sabe de la calle, es de comisaría, conoce el barro. Y la verdad es que lo primero que espero, que, que incluso se lo dijo de algún funcionario de, de seguridad de Buenos Aires, es que, que mañana no lo echen, ¿no? Porque sí. en definitiva puso eh, o evidenció, me parece, un sentimiento y una realidad que él ve. A mí, la verdad que, digamos, tengo la cosa esta de que todos vemos lo mismo, ¿no es cierto?, mm digamos que aumentó el robo, el hurto, aumentó el hambre, digo, la gente está revolviendo la basura este, en todas las esquinas de la ciudad, de los barrios, de la provincia de Buenos Aires, van al CEAM, se mueren chicos, este pero por otro lado creo que no podemos caer en el facilismo de criminalizar la pobreza. Uh -huh. Porque la verdad es que la mayoría de las familias humildes, son familias laburantes sí, claro. carbonean este las mujeres hacen tres 4 trabajos de, de, de, de, de en casas de familia la pelean, salen con los chicos a vender cosas Cecilia eh, Mauro, soy, eh, a ver estás, Mauro? Eh, bien, yo lo sentí totalmente lejano de criminalizar la pobreza lo sentí como un acto y eh, una descripción de un tipo que se olvidó por unos minutos que era un jefe sí. policial que inevitablemente tiene que estar tocado por la política en algún momento pues pertenece es el jefe de policía de cambiemos en la provincia de buenos aires no, no está ajeno a esa realidad pero habló eh, con un y, y creo que el gobierno no, no lo ve echar todo lo contrario porque no va a decir y me imagino ya el discurso mañana va a decir eh, nos encontramos con esto esto no es de ahora viene hace tres años el mismo modelo y y he escuchado a veces declaraciones en este sentido diciendo la inseguridad no se termina con más luces ni con más policías que yo adhiero, no tiene nada que ver la inseguridad con colocar más patrullero sino atacar la cuestión de fondo que tiene que ver con lo social, con el hambre, con la educación así que no me imagino, ojalá... Digo... No, no, a ver, cuando yo hablé de que de la criminalización de la pobreza tampoco me refería a él sí, por eso claro. es una situación previa de que, claro. digamos, yo de él lo creía realmente un comentario de buena fe claro, pero ¿no? digo, siempre hay sectores que se montan arriba de esto, sí. digamos, para, para digamos, empezar a, a plantear esas cosas, ¿me entendió? Digo, claro. hay funcionales a eso. Ahora, digamos yo también creo, digamos que el problema que nosotros tenemos central, digamos, no se resuelve ni con más policía, este se resuelve sí con más calidad en la policía. Digamos, sí si tenemos más profesionalización en la policía. Pero el problema es más, eh, más importante que es el de la desigualdad es educación y el trabajo claro y hoy vemos que están en crisis la educación y el trabajo en buenos Aires hay desempleo crece el desempleo la maestra también paro y es todo un círculo vicioso que se genera pero con respecto a él no yo la verdad que no ya tuvo un momento donde que comparto que se olvidó de quién era del cargo pero bueno yo dijo la verdad este es el pero dijo la verdad pero dijo la verdad claro. Dijo la verdad este sin, sin poner al pobre en el lugar de criminal Caja Negra, archivo de radio. En la Argentina de hoy, en este país otra vez consumido por los mismos parásitos, un espíritu errante viene a encontrarse con un panorama similar al que dejó. Bueno, la deuda externa eh, surge por un conflicto que se generaría con motivo del exceso de petrodólares en el mundo. Martínez Dios, cuando declara en la investigación judicial de la deuda, señala que cuando él asumió el Ministerio de Economía, el mundo estaba al borde de un verdadero crack que amenazaba con desestabilizar al sistema financiero internacional. Se abre, señores, un nuevo capítulo. Mal haya la suerte de este buen doctor que buscando una cura encontró una causa, la madre de casi todas las vicisitudes de la patria, la deuda externa. Entonces el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los distintos organismos internacionales encontraron como solución destinar esta enorme masa de dólares a países que pudieran absorberlos como créditos. La Argentina fue uno de los países elegidos. Es decir, que la deuda externa se fabrica, dicho de forma así concreta, no para resolver los problemas de la Argentina, sino para resolver los problemas de la banca mundial. En realidad yo no recibí la causa, sino que la causa me recibió a mí. Por estos días, en torno a su nacimiento, sus pasos firmes y resueltos resuenan por el Congreso, atemorizando a los tibios, refrescando memorias de compañeros. Para mí la deuda externa es un meollo que me acompaña desde hace muchos años, que lo asocio con los 30.000 detenidos desaparecidos, con mi hijo Carlos Gustavo y con todo este pueblo ...que paga las consecuencias... ...de una deuda que no contrajo el pueblo... ...que no se lo gastó el pueblo... ...y que empieza... ...empieza cuando empieza la dictadura cívico-militar... ...debíamos 7.000 millones de dólares... ...se acrecentó con los años de esa dictadura... ...entremezclado entre torturas, muertes, persecuciones presos políticos, exiliados, y que culmina con el hambre que todavía estamos pasando acá en la Argentina. Y, y esa deuda que no contrajo el pueblo es como si lleváramos una mochila cargada. Siempre tenemos que pagar, pagar, y cada vez más. Y cada vez que se habla de pagar eh, la deuda, decimos hasta cuándo y siempre a quién y con qué intereses. Entonces, creo que es hora que a través de un trabajo que se hizo de investigación, el doctor Alejandro Olmos, que fue entregado en manos al doctor Ballestero, un juez que estudió esa deuda y que no encontró nada irregular en ese relato de cómo se hizo la deuda, de cómo se acrecentó, Eh, los jóvenes eh, no tienen la información veraz de lo que representa la deuda entonces la gente tiene que entender el pueblo tiene que entender y los jóvenes que hay que meterse en este meollo de la deuda para averiguar hay libros solamente con que tomen el libro de don Alejandro Olmos ya se enterarían bien de cómo es el inicio de esta deuda que no tenemos por qué seguir pagando. Gracias por el esfuerzo, por el compromiso y el valor. Gracias, don Alejandro. Feliz cumpleaños, doctor Olmos. Ponete ropa de vaquero con un buen sombrero tejano Y yo mi equipo de aerobispo con gorritas de... Caminaremos por el shopping, cada uno con su Walkman Te comerás una hamburguesa y me comeré un hot dog Vamos a entrar, vamos a entrar primer mundo sin pasar por el segundo un poquitito patinando y otro poquitito en skate primero los rubios y rubias, luego los castaños y estudian y los mochos a la cola con derechos de admisión vamos a entrar Vamos a entrar Bien amigos y amigas, gracias por acompañarnos en esta edición Les esperamos la próxima con otro resumen de la actualidad en radio No dejen que el olvido les gane de mano Y compartan este contenido con amigos, parientes y allegados Desde www.cajanegra.org Hasta dentro de 7 días ¡Chau! ¡Vamos a hacer un puertorriqueño! Pone de lupa de asafata, el avión ya va a decolar Vamos a entrar, vamos a entrar Caja Negra, Archivo de Radio.